Encuentros cercanos. Quien canta es bueno, buenísimo. Forma parte de la banda sonora de nuestras envidas. El Leonard Cohen es la sintonía de estos encuentros cercanos. I'm coming now. I'm coming to reward them.